Bueno. bueno, Patricia,、eh, que nos cuente, han decidido instalarse aquí, un poco haciendo la previa de lo que va a ser、eh, la marcha de hoy. Sí,、eh, salió esta idea de una mamá,、eh, también muy preocupada, que nos、eh, convocó para expresarnos con nuestros niños.、Eh, y bueno, trajimos nuestras plantas como para、eh, hacernos escuchar de una forma tranquila y pacífica. Eh, que la única planta que queremos son estas plantitas naturales y no、eh, ese otro tipo de plantas. ¿Cuál es la recepción de los vecinos?、Eh, la verdad que es muy buena,、eh, están todos、eh, interiorizados, la verdad que nos sorprendió, pensamos que, que no, <risa> no vamos a hacer muchas, pero sí, vinimos bastante, se repartieron más o menos más de 300 plantitas en un ratito,、eh, y bueno, somos、eh, eh, mamás que estamos preocupadas, abuelas que estamos preocupadas, Por el futuro de nuestros nietos, la planta nuclear no es una pavadita、eh, y queremos dejarle una mejor、eh, comarca nuestro, y no solo la comarca, sino que es increíble, la Patagonia, la Patagonia que es reconocida internacionalmente. No podemos entender cómo teniendo, ahora hablaba acá con un vecino, más de、eh, dos, sí, 200 kilómetros habrá más o menos de acá, las grutas de costas、eh, paradisíacas. Que no tenemos que ir a otros lugares del mundo para tener las cosas espectaculares que tenemos acá y que nos quieran meter una planta que no sabemos que, a ver, qué vamos a hacer con los, con los residuos,、eh, cómo la van a enfriar.、Eh, están hablando de puestos de trabajo, pero no se dan cuenta que con el turismo, turismo lógicamente、eh, estudiando el impacto ambiental,、eh, hoy, hoy en día hay tantas cosas, este, tantas comunidades que、eh, trabajan en lo natural. Eh, que podríamos tener muchísimos puestos de trabajo con el turismo. Nuestros jóvenes、eh, han largado carreras acá de turismo y resulta que no tienen lugar. No tenemos, en Buenos Aires se están promocionando el camino de la costa y resulta que no tenés ni agua para el mar. O sea, no sé,、eh, hay otras cosas para traer puestos de trabajo. Tenemos la naturaleza, nos ha dado un, para, un paraíso y no lo estamos utilizando como corresponde. Y encima queremos poner una planta, la verdad que es inentendible. Como mamá y abuela, realmente.